Habíamos prometido que hoy vamos a tener la visita del de responsable titular de la región sanitaria novena, el licenciado Ramiro Borsi. Eh, bueno, ahora vamos a contar por qué eh, se acerca por aquí, cómo vienen con uh, la campaña de vacunación. Vamos a preguntarle un poquito de todo y lo vamos a liberar pronto porque anda a full a full todo el tiempo. ¿Cómo anda, Ramiro? Buen día. Buen día, Cristian. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por, por acercarte y gracias por este también tenernos en cuenta para, para esta campaña que, que nos interesa difundir. ...y al menos desde nuestro humilde lugar eh, poder aportar, ¿no? ¿no? En realidad gracias a ustedes, ¿no? digamos Yo creo que articulando con diferentes instituciones como estamos haciendo... ...vamos a subir el número de inscriptos en Olavarría, eso es necesario. Claro. Cuando nosotros comenzamos con la campaña, cuando presenté esto... ...teníamos 50.500 inscriptos en la ciudad, uh -huh. no es para nada un mal número pero eh, considerábamos que había que pegar un salto, ¿sí? sobre todo en aquellas personas que tengan factores de riesgo, en aquellos mayores de 60 años que todavía no se han y en consecuencia, por supuesto, no se han podido vacunar. claro Nosotros hoy, estos son datos fresquitos de hoy a la mañana, sí. tenemos 54.657 inscriptos. ¿sí? Eh, en esto teniendo en cuenta que comenzamos con los convenios el martes de la semana pasada. Creo que Ajá. ya se muestra un movimiento diferente, ¿sí? Por supuesto que esto va a continuar. La verdad que tengo que agradecer a todas las instituciones que se han predispuesto a firmar de forma inmediata este convenio que es voluntario, ¿sí? recíproco y como dice el papel, según sendas posibilidades, o claro. sea que toda persona, toda institución que firma, bueno, va a tratar de difundir e inscribir gente, pero en la medida de sus posibilidades. Eh y hace que el tema esté en el tapete, ¿no? Digamos, todo el mundo está hablando de esto, ya venimos hablando hace mucho tiempo de la vacunación, pero con esto llegamos a un nivel de cercanía con el vecino diferente. Totalmente. Bueno, es es eh, muy importante, de hecho, eh, es lo que remarcan médicos quienes están trabajando seriamente con todo esto, es que es la única opción que hoy tenemos, porque todavía no se ha descubierto nada como para mm, este curar el coronavirus, por lo tanto, o la prevención particular, la responsabilidad de cada ciudadano, o la vacuna, no hay eh, alternativas, ¿no? Las dos cosas, mm. claro, hasta, claro. Que, hasta que avance... La campaña de vacunación, que va a ser lo que en definitiva dé vuelta a la página de esta historia, ¿no? Que estamos transitando de la pandemia. Eh, hay que cuidarse, ¿sí? Las medidas de bioseguridad, acá las, acá las tenemos, acá las tenés. Sí, acá tenemos las, todo. La, las veo. Eh, son absolutamente necesarias, ¿sí? Y el tercer componente es el diagnóstico temprano. Claro. El diagnóstico temprano es cualquier persona que tenga síntomas compatibles con COVID tiene que ir a isoparse, ¿sí? Sí para hacer algo que ahora también va a ser muy necesario, que se llama diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir? Con el frío, claro. digamos, vienen las, las enfermedades típicas del invierno que tienen síntomas similares a COVID. Bueno, tenemos que ver efectivamente si lo que uno tiene es COVID o no. No hay que especular, decir, no, lo mío debe ser un resfrío, debe ser una gripe. ¿Por qué? Porque esa persona puede transitar y puede ser un eslabón más de la cadena de contagio. Entonces, ah. todas las personas que tengan los síntomas, que lo podemos repetir, pero todo el mundo lo sabe, tiene que ir e isoparse. Bien, y, y vos decías, eh, me corregiste recién las dos cosas, porque aquel que está vacunado debe seguir cuidándose, ¿verdad? Por supuesto, sí, ah. sí, sí. Recordemos que la vacunación no es que impide que uno se contagie, ¿sí? Lo que hace la vacunación, ya está comprobado, es que impide que el caso, eventualmente, si uno se contagia, sea grave. claro Con lo cual, para nosotros es importantísimo sí, sí. en esta coyuntura donde hay altísima ocupación de camas hospitalarias en varias de nuestras ciudades. Cuando hablo de nuestras ciudades, en realidad hablo de las ciudades de la región sanitaria, que son 10. ¿sí? Lo que hay que hacer es evitar que el sistema se colapse. Tenemos sistemas de salud saturados. Es esto, mucha ocupación hospitalaria. Claro. Tenemos que evitar el colapso. que es el colapso? Que... ...un sistema de salud no pueda recibir pacientes... ...que el paciente no se pueda atender ahí... ...y esto realmente lo construimos entre todos. Claro, es una responsabilidad... ...yo estaba mirando... Eh, ...empecé el programa diciendo, Ramiro... ...que este último confinamiento... Eh, ...si bien fue de tan solo una semana... ...y la idea era bajar casos... No se, no se vio con tanta responsabilidad a la, a, a la gente si bien han bajado que pero por ejemplo ayer este uno veía y esto era ustedes vienen algún resultado o se va a ver un poquito más adelante Porque generalmente como son como 15 días ¿no? que, que se ven los números claro qué es lo que pasa con esto digamos eh, el coronavirus tiene una particularidad que tiene una, in una inercia claro. ¿Qué es esto digamos, cuando uno toma una decisión de este tipo cuando uno toma una medida de este tipo, no se ve de forma inmediata. Yo siempre lo grafico así porque me parece la mejor forma. Si la cuestión de la ocupación de las camas hospitalarias sería por accidentes de tránsito, uno cierra el tránsito y al día siguiente no tiene ningún claro. ingreso más al hospital. Claro. ¿Sí? E está claro. Sí, sí, es así. Con esto vos tomás una medida, pero hay una inercia de gente que va a sintomatizar los días siguientes y va a seguir apareciendo como casos positivos y también en un porcentaje con necesidad de internación. Bueno, yo creo que ha ayudado, en principio, al primer objetivo que teníamos con esto, que era desacelerar esta, esta cadena de contagio que iba subiendo, ¿sí? esta sí. curva de contagios. Eso se logró parcialmente, por, como decís vos, porque hubo, o por lo menos se mantuvo en un nivel alto, pero no se disparó del todo, salvo sí. algunos días, que tiene alguna particularidad, al día de los 40.000 casos era... Un día, 40.000 casos en el país, 45.000, sí, sí. era un día que veníamos de un fin de semana largo, donde la gente, por lo general, por regla, en toda la pandemia, no va eh, de forma masiva a isoparse y demás, entonces se acumulan casos de la semana en un día particular. ¿sí? Pero igual, sigue alta. Como meseta, digamos, esto no nos cierra, porque esta curva hay que achatarla, no no hay que amesetarla solamente. Claro. Entonces, bueno... En esto, más allá de la fase en que nos encontremos en cada ciudad, lo que hay que hacer es actuar con responsabilidad. Bien, y la región está más o menos este va, compleja también. Hemos visto hemos seguido mucho lo de Bolívar, eh, etcétera, sí, ¿no? Exactamente. Bueno. mira nosotros tenemos en, en estos días el pico de número de casos activos en toda la pandemia en nuestra región sanitaria con más de 3.000. Bien. Y para graficarlo, hace dos meses, dos meses nomás, ¿eh? Claro. Teníamos menos de 500 casos activos en toda la región sanitaria. Claro. Fíjate cómo se disparó, y desde ahí también lo difícil que es absorber esto en los sistemas de salud locales, que hasta ahora se puede, vos citabas el caso de Bolívar, mm. actualmente tiene una situación crítica, pero hasta ahora está pudiendo absorber todo desde lo local. Claro. Lo que hay que hacer es no, no tirar más de la cuerda, como se diría, desde el sentido común. Mm. Eh, es este un tanto complejo esto, que, porque a veces eh, no, no se entiende, ¿no? y la idea, como, como decía este Ramiro, siempre es, es que si tenés las la, la desgracias de contagiarte que nos puede pasar a, a todos tengas un lugar donde atenderte porque cuando colapsa el sistema de salud lo que pasa es que vas a llegar y no y no vas a encontrar este un lugar para vos y eso es lo importante de, de todo esto no la idea es, no es evitar el contagio porque por ahí te, te podés contagiar la idea es que siempre tengas una atención que es lo más importante ¿no? nosotros vamos en los diferentes ejes que tiene la salud pública claro. por un lado la prevención claro. ¿sí? en, en todo esto que describíamos después eh, esta prevención secundaria que sería el diagnóstico temprano. Si bueno alguien se contagió, se lo puede atender y no sigue contagiando. Claro. Y por otro lado, eventualmente, si alguien necesita también eh, una atención en cuidados críticos, también el Ministerio ha dotado de equipamiento sí. a diferentes ciudades de nuestra región. Bueno, a su vez, también es, esto también tiene su límite. ¿Por qué? Por estructuras edilicias, por recursos humanos y demás. Por eso claro. digo, lo que hay que hacer es evitar entrar al hospital claro ¿Sí? sí sí sí sí sí porque yo pensaba el otro día yo leía este que habían aportado algún equipamiento para el hospital de lavarría pero todo es muy muy finito vos podés traer muchos respiradores pero el personal es el que está no pero eso no se puede preparar de, de una semana a la otra exactamente mm. exactamente es así entonces bueno en ese sentido por supuesto que a ver hay que sacarse el sombrero aplaudir de sí. pie al personal de salud sí. ha dado un 150 de lo que se puede dar en todo este tiempo no pero bueno a su vez sigue siendo un recurso humano que sí, sí. hay que capacitar bueno, que se, se, ha, se ha hablado de esto, se ha planteado esto, pero bueno no tenemos que tirar más de la cuerda, insisto con esta no cuestión de, no de sentido no común, hablar. hay que evitar que la cuerda se nos corte. ni no hablar, además que estamos es un recurso que está agotado también, porque ha logrado, bueno, lo que hemos marcado, ¿no? al 150% sí, seguro. Sí, la verdad seguro. que sí. Bueno, Ramiro, 54.600 personas ya están anotadas, muchas de esas ya han recibido muchas han recibido sus dosis. 28.000 10 personas, 28 As, al comienzo de la jornada de hoy, eh, no sé si lo dijimos al aire, no. esta semana del lunes a viernes va a haber 5.400 turnos, ya están entregados, así que todo aquel que haya se haya inscrito, que se fije, se bajó las edades, uh -huh. ¿sí? nosotros comenzamos con eh, una planificación de vacunar a mayores de 70 años en un principio, después se bajó de 60 a 69 años. Ya hoy estábamos vacunando a personas entre 50 y 59 fac con factores de riesgo. Ahora se baja esa edad, ¿sí? Entonces va a llegar el turno a muchísimas personas jóvenes Bien. Digamos, que aprovechen para para vacunarse, que no se pierdan el turno. Eh, vamos a estar a pleno esta semana bueno. bueno imagino que hoy hoy veíamos que llegó un, un avión este, con 2 millones y pico de dosis son números importantes eh, o sé sea que las llegada es permanente no a, a la ciudad también sí sí sí porque cada vez que llega al país esto es así llega al país se distribuye en las provincias y a los pocos días llega a cada localidad sí y tengamos en cuenta lo siguiente ¿por qué también insistimos tanto con la inscripción porque el sistema distribuye acorde a la cantidad de descriptos Claro. esto es obvio hay que tomar conciencia sí. no, no distribuye sí. acorde a la población total, sino a la cantidad de inscriptos entonces por eso es fundamental que la gente tome conciencia y que se inscriba. O sea que cuanto más inscriptos, más acelerado va a estar la situación porque va a llegar de, de manera más aceitada a vacunas. Bueno, no sabía eso esa... Exactamente, esa... claro. Para nosotros, digamos, esta hora es, es muy obvio porque estamos todo el día con esto, pero por ahí la gente no sabe. Uh -huh. Me he encontrado con gente que dice, no, yo voy a esperar porque quiero que la, la vacuna la tenga otro. Pero si vos tenés factores de riesgo, si vos tenés, por más que seas joven, ya estás, digamos confía en la estrategia que tiene el Ministerio de Salud ah. de, la, de la provincia, bueno, y inscribite. Inscribite. Aparte es súper sencillo, yo ya lo hice, lo tengo acá en la, en la aplicación en el celular, eh, ¿y cu cuál sería el número ideal? ¿Con qué número vos decís? Bueno, estamos conformes, tal vez antes yo, pero este número sería el que nos Mira, deja conforme Nosotros teníamos en un principio entre eh, personas mayores de 60, personas menores con factores de riesgo y... O algo que va a volver después, que es personal de, de seguridad, ¿sí? de todas las fuerzas de seguridad y personal de docencia, sí. teníamos entre 40 y 45 mil personas ¿sí? eh, para vacunar. Digo, ¿por qué el número oscila así? Porque por ahí aquellas personas que tienen factores de riesgo no es tan sencillo nomenclarlas. Bien. sí A eso digamos, le ponemos un plus, nosotros eh, apostamos a, a vacunar el 50% de la población total, que son 120.000 habitantes, uh -huh. hablamos de unas 60.000 personas, sí. ¿sí? después sí se puede seguir, por supuesto que claro. vamos a seguir, pero digamos con eso me parece que ya vamos a estar muy cubiertos. Estamos muy cerca entonces. Y vamos a, eh, bueno, estamos, estamos, yo me, me incluyo en... De, <risa> estoy, hablando, en la, no, sí. estoy hablando de personas vacunadas, ah, vacunadas, vacunadas de toda la campaña, que siempre la planteamos que iba a ser una campaña larga, sí, ¿sí? Sí, estamos sí, hablando sí. ahora de primeras dosis, también esto es necesario por ahí repetirlo, lo, lo hablo mucho, que... La segunda dosis refuerza ¿sí? a la primera, sí. digamos, la persona que tiene primera dosis está inmunizada, ¿sí? ahora eh, se extendió el plazo de 3 a 6 meses y esto no tiene que ver con un capricho de nadie, sino con estudios que se hacen de forma permanente para ver cómo responde la vacuna, Bien. cómo responde los anticuerpos, cómo en la permanencia en el tiempo. ¿sí? Entonces da, da, se da cuenta con estos estudios incluso que es positivo, extender el plazo ¿por qué? porque después de ese refuerzo va a ser que uno quede inmunizado durante más tiempo, más tiempo. genial ¿Sí? o sea que hasta 6 meses este hasta 6 meses sí. perfecto yo porque eso es una de las consultas que van llegando y mucho esto lo dijo la ministra de salud sí. de, la, de la nación que aparte de, de, de su rol ahora como funcionaria es una súper especialista hmm. en inmunizaciones claro. ¿sí? debe haber pocas personas en el país que saben tanto de vacunas como ella claro, bueno, este trabaja en, en, manejándose en, en, en su especialidad que es tan importante en esta en esta época no eh, bueno, la, la idea es inscribirse, es súper fácil, podés hacerlo bajándote la aplicación, podés hacerlo a través, ponés vacunate en Google y ya es lo primero que salta, sí. así que ni siquiera te tengo que dar todo el, el, el, el, el, lo largo de cómo tenés que inscribirte y si no, hay muchos lugares que de manera presencial hoy este te pueden inscribir porque si no tenés el celular o si sos una persona mayor y por ahí no, no te manejas con las redes o lo que sea con, con, con internet, tenés la posibilidad está todo este, habilitado digamos como para que sea fácil la vacuna, Ramiro, ha dado este muestras de que es este algo efectivo porque pasa en la Argentina, pero vamos allá, porque mucho se ha politizado esto y a mí me da mucha bronca a veces que se politice este tema que tiene que ver con la salud, pero si te salís de la Argentina, está sucediendo en todos la Desde Estados Unidos, que la gente, los que tienen la posibilidad económica, hasta viajan algunos para vacunarse. Evidentemente es lo que está dando resultado y son seguras. Son seguras. mira nosotros ahora estamos atravesando esta ola que también tiene que ver con nuevas cepas. Mm. ¿sí? La cepa de manado, la cepa británica, que tienen mayor transmisibilidad. O sea, son más contagiosas, que provocan cuadros más graves. Y estamos viendo esto, cómo reaccionan los lo sistemas de salud con la saturación que hablábamos anteriormente si no hubiese habido vacunación esto yo, sería indescriptible claro. lo crítico que sería la situación sí, sí, ¿Sí? Sí, sí. Esta, estas estas 28.000 personas vacunadas en Olavarría si nosotros si me permitís describir sí. un poquito más tenemos 10.000 más de 10.000 personas que son adultos mayores de, de 70 años ¿sí? Te, sobre 11, sobre un poco más de 11.000 o sea el 90% claro. de los adultos mayores de 70 años que se inscribieron están vacunados sí Fíjate este dato, de las personas eh, de 60 a 69 que tienen factores de riesgo, también el 90% están vacunados, y esto es una buena noticia porque hasta la semana que viene estaba el 100%. ¿Qué quiere decir? Que se inscribieron, se inscribieron más. más claro. Eso es más que bienvenido. ¿sí? Claro. Y se van a vacunar porque más allá de que bajamos la edad, siguen siendo prioridad las personas mayores. ¿sí? Y, bueno, y así podemos seguir describiendo... Digamos, diferentes franjas etarias, ya el, tenemos el 60% de los de las personas entre 50 y 59 años con factores de riesgo están vacunados y así sucesivamente. Vamos a seguir con estas 5.400 vacunas que se van a aplicar esta semana. Vamos a seguir cuidando a la población. Esto no tiene discusión. Sí, <risa> no, sí. y no, no es, no es de autoritario sí. no, esto, no, no, no tiene discusión digamos Esta está comprobado científicamente está acá, que... están siendo cuidadas mm. digamos e insisto y no solamente por el estado provincial que está llevando adelante esto sino es un trabajo mancomunado en este caso con diferentes instituciones de la ciudad y también con la comunidad y hablar bueno este ramiro no queremos robarte más tiempo queríamos eh, charlar un ratito con vos este agradecerte que nos tengas en cuenta para poder difundir eh, todo esto y lo vamos a hacer lo venimos haciendo desde siempre porque estamos convencidos de que es la, la única opción eh, y, y, y que bueno, que los resultados están a la vista porque si alguien se mete en esa historia política que muchos han querido meternos sé, e inyectarnos ese miedo salgamos y miremos el mundo y también es la única opción que tienen y la seguridad este que tienen las vacunas es este, reconocida a nivel mundial así que digamos, están todas las opciones para que no solamente te quedes con la cara que mires el mundo y es lo mismo por lo tanto, te bueno, te convocamos a, a... Que te a que te inscribas, a que te anotes, y esto que decía Ramiro, que es un dato que yo no conocía, que es la vacuna llega de acuerdo a la cantidad de inscriptos que hay. Entonces, si vos, este como decía Ramiro, no te, te estás esperando, porque que, no anótate ahora, porque incluso estás ayudando a que aquella persona que vos querés que prioricen también se pueda vacunar porque van llegar más vacunas, Eso es importantísimo, ¿no? Exactamente, Cristian, mm. mirá, para despedirnos, sí. que, que esto que tengo en la mano, que es el barbijo, eh, eh, sea un recuerdo, mm. ¿sí?, que podamos volver a las reuniones sociales, que bueno, que podamos volver a nuestra vida, depende de, de la vacunación. ¿sí? Así que, bueno, avancemos. ¿eh? Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, Ramiro Borzi es el responsable de la Región Sanitaria Novena.